de Salud Pública, era de hace antes, por eso hice como una traba ahí. Y qué charla más interesante que hemos tenido con el doctor realmente, Jorge. Me encantaría que él tuviera el tiempo, y yo también, para poder eh, intercambiar un rato más. Teniendo en cuenta que en radio esa frase es muy común, el tiempo es tirano, y el del doctor también, porque en minutos nada más tiene que ingresar, queremos que nos cuente algunos detalles. Primero el agradecimiento por este tiempo y que nos cuente algunos detalles del Congreso y después sí ya ampliamos, ampliamos en el tema que realmente van a tratar hoy. Bueno, buenos días para, para ti Karine, para Jorge ahí en el buen estudio. Buen día, buen día. Para nosotros este, es un gusto poder estar aquí en Maldonado hablando sobre una temática que tiene que ver con el, con el suicidio y con lo que esto implica. Eh, no solo para aquellos que lamentablemente toman esa resolución, sino también para aquellos que de alguna manera en, en, en el entorno de los familiares, las personas que tienen desaspectivos sufren, se dice normalmente que por cada suicidio que se produce hay 20 intentos que no logramos detectar y que hay aproximadamente 200 personas que sufren de la pérdida de, de un ser querido. En esta oportunidad, acá en este Congreso, en Maldonado, eh, han logrado los organizadores eh, reunir un montón de miradas con respecto a esta situación. Y por suerte también hay opiniones que no son solo nacionales, sino también hay opiniones extranjeras que van a poder, de alguna manera, mostrarnos algunas de las cuestiones que tienen que ver con la globalidad de, de esta de esta situación nacional conductual que termina de alguna manera este preocupándonos desde hace muchísimos años. En ese sentido, quiero comentarle a la, a la población que, este, en este caso, yo como representante del Ministerio de Salud Pública, eh, y en el nombre del mismo, este, vengo a presentar parte de la Estrategia Nacional de Prevención de Suicidio, una estrategia que si lo hablamos en tiempos deportivos, estaríamos diciendo que, es la estrategia de un partido que venimos perdiendo. En los últimos años las cifras de suicidio han sido realmente altas y en el último año, el 2021, la cifra llegó a 21.34 por 100.000 habitantes en la tasa, que para que la, lo, los escuchas tengan una idea de lo que de la magnitud de lo que estamos hablando, la media de América Latina es 10.5, o sea la mitad, de lo que es la cifra de, de suicidio en Uruguay. Uruguay, lamentablemente, es un país que desde hace muchísimos años tiene una de las tasas más altas en, en ese sentido, y por lo tanto eh, hemos venido este, trabajando intensamente con otros ministerios, la, en este caso trabaja el BIDES, este, el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio del Interior, que conforma junto con el Ministerio de Salud Pública lo que es la Comisión Nacional Honoraria de Prevención de Suicidios, Y bueno, hoy venimos a presentar algunas de estas este, nuevas estrategias y a reflotar algunas viejas estrategias también, pero sabemos que fundamentalmente los aspectos que tienen que ver con la prevención y fundamentalmente también con la comunicación de los afectos aprender a poder decir lo que sentimos, poder hablar de esto que años atrás no se podía, hoy podemos hablar porque el no hablar no determinó que las cifras bajaran. Así que en ese sentido le diría a la población que este, la preocupación es eh, común y que podamos hablar de esto eh, nos está ayudando a poder de alguna manera intentar eh, controlar un poco estas cifras altas. A la hora de, de, la, de los síntomas, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta los que estamos cerca de las personas que, que en ese momento de repente tienen esa tendencia? Los factores predictores de riesgo que tiene que ver con el cambio conductual de alguien, la depresión en primera instancia, este los intentos previos son situaciones de riesgo, el consumo de sustancias es otro factor de riesgo, las pérdidas en todo sentido, económicas, laborales, afectivas, sentir que no estamos solos, que podemos de alguna manera, Tarina, comunicarnos entre nosotros y poder decir me siento mal, Cuando miramos la cifra de suicidio y vemos que el 82% son hombres, cuando miramos que eh, de esos suicidios los porcentajes más altos serán en las personas mayores de 65 años, este, estamos pensando en que hay también la cuestión de, de, de, de género, de masculinidades, de, de lecturas. Eh, es una imagen en espejo porque las mujeres hacen más intentos. Hay una, una cuestión método de métodos de paz violenta la que los hombres realizan. Es más frecuente encontrar, de repente, hombres que hacen un intento grave con de ahorcamiento, por ejemplo, y es más frecuente encontrar mujeres que el consumo de sustancias, eh, patillas, medicamentos o, o cortes. Entonces, cuando uno habla de, de estrategias, cuando uno habla de la mirada este en este sentido, tiene que ver que hay peculiaridades que son sobre las cuales tenemos... Que, que actuar y, y por eso cuando uno desarrolla alguna de estas actividades tiene que tener una mirada mucho más amplia porque a veces, si bien no es la cifra más alta, son muchos adolescentes que hacen intento o se suicidan y los años perdidos de vida este son tremendamente impactantes para todos los que los rodean en mi profesión como psiquiatra me ha tocado muchas veces ver familiares madres, hermanos de personas jóvenes que se han suicidado y es terrible convivir con eso eh, y, y genera para el de entorno también esa sensación de, de culpa ¿qué podría haber hecho yo para evitar esto? Lo que podemos hacer es hablar, es conectarnos y estar de alguna manera este empáticamente con el otro. Y le decía Karina hace un ratito atrás que eh, el humor digo, de dramatizar algunas situaciones también es una, una forma de poder ayudarnos a sobrevivir a situaciones de pérdida que todos tenemos. Todos, en algún momento de nuestra vida, tenemos una situación de pérdida que nos parece irreparable. Y a veces el intento de hacerme daño es la búsqueda de una solución definitiva para un problema transitorio. Jorge, brevemente consultas para el doctor. Doctor, realmente que lo he escuchado con tanta atención... Es un tema tan triste este, pero que tal vez eh, tal vez por ser triste como sociedad hemos mirado para otro lado, ¿sí? Como para distraernos y y no no imbuirnos mucho de su realidad, pero sin duda que esa actitud como sociedad ahora nos está pasando la factura y estoy totalmente de acuerdo con usted que el no haber hablado de esto durante tanto tiempo nos está nos está este nos está costando vidas. Sí, nos está costando vidas. Eh, por supuesto que este tema no se va a agotar en esta charla. Le, le pido podamos tener una conversación un poco más larga, porque además usted dio datos que yo quiero profundizar. Básicamente en la forma de encontrar el perfil de, de las personas y a su vez también, de alguna forma, cómo nosotros nos podemos capacitar fácilmente fácilmente para para podernos dar cuenta con anticipación de los riesgos que presenta esto en cualquier persona y poder nosotros también reaccionar y hacer algo y no esperar a que la persona por sí sola pueda actuar, ¿verdad? sino que, que tenga la ayuda de todos nosotros. No le voy a hacer ninguna pregunta en particular porque sé que usted está con el tiempo medido, pero sí le pido sí, que, que, nos, que nos den que nos den nos dé este la charla sí. de tener una conversación un poco más larga, puede ser dentro de unos días. Eh, con mucho gusto este ahora que tenemos esta oportunidad con Karina de, de, de encuentro personalizado este eh, me, me pongo a su disposición para coordinar y poder hablar un poco más en profundidad sobre tan sensible temática así ¿verdad? que bueno un saludo para ti Jorge y un abrazo para la para toda la audiencia y a las órdenes Gracias gracias doctor que tenga una buena jornada acá Maldonado Gracia a ti bien cerramos Jorge nos reencontramos en minutos Gracias Karina